Musical, gran batalla de los viernes. Las canciones que durante la semana vais clasificando, ahí están luchando por ese honor absoluto. Tenemos los resultados a través de nuestra web los40classic.com. Habéis votado Number four. Number four. Bailando, que la cuarta posición 11% sea、años. para Paradisio y Bailando. La medalla de bronce, Wild Woman 2, Natalie Cole, 29%. Estopa, 30%. Aquí ha habido empate, ojo. Pero los de Cornellas e quedan con la plata porque... Con 24 votos más, Queen g a n a n Crazy Little t h i n c All Love. Get right to it, get ready. We're doing all up this thing, this thing. All up this thing, all of this t h y n g All of this t i n g all o this thing. Que homenajeaban a Elvis se convierte en la ganadora absoluta de la semana, 30% medalla de oro para Queen. Gracias de corazón por rugir conmigo una tarde más. Gracias, fieras. Hasta el lunes. Sánchez, Aquí estaremos rugiendo, claro que sí, a las 5 de la tarde, 4 en Canarias y enseguida. Vístete a Guillem. <risa> enseguida llega Guillem c a b a l l o que está, está. Escucha esta canción y se ven arriba, en fin. Cuidadito en carretera, por favor os lo pido, ¿vale? Quédate en Classic. Chao, fieras, hasta el lunes. Buena n o e Las 8, las 7 en c a n a r i a s 8 y 3 minutos, estáis bien. <risa> no. no, Ya sé que no Jorge Lo、cuenta? siento No, no, no voy a contarlo. No voy a contarlo. d é j a lo que me muero de la vergüenza. Cuéntalo luego. No, no, ni eso luego tampoco.、Eh, q u é buenas tardes a todo el mundo. Y os podéis imaginar. No, la persona、no、se imagina. Sí, sí. Viniendo pero... de ti puede n ser tantas cosas. Tantas cosas. ¿Qué tal estás, Jorge?、Bueno. He, llegado tarde, eh, he llegado tarde, he llegado tarde. He Llega d o tarde, justito. He llegado justito, justito. Al palo. Al palo,、sí. como siempre. e l b a r ha dicho que ha entrado gol. Sí, o sea,、claro. sin、sí, vayas, e ha sido gol. <risa> La mano de Dios. La mano de Dios. <risa> Estamos d i o e s rubios en el estudio. No hacía falta mechas hoy.、Ah, bueno, y es viernes e inicio de Fe Semana Santa. Cuidadito con el coche.、Eh, hoy no, no hay, hay pregunta. pregunta. Solo s música.、La、encontraron gas después con las manos blancas de fin.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 Claro que sí. Oye, todavía no se ha confirmado la segunda parte de, de Bohemian Rhapsody, aunque conociendo a los que quedan vivos, tanto a Brian m a y como a Roger Taylor, que le gusta más lo verde que no. No, no me refiero a la hierba, ni mucho menos, no, los billetes. Le gustan los billetes que no v e a s seguramente la habrá. Y posiblemente he leído que está ahí por ahí el mismo p r o t a Bueno, también tengo que deciros que mañana, si estáis en Talavera de la Reina y os apetece pasarlo bien, hay una clásica fiesta ochentera con los 40 clásicos que estoy pinchando yo. Por si os apetece. En el Copacabana. Pasar sus. Lo nuestro duro. ¿Qué duro? Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir. O estrellarme una copa de celos, le dio por r e í r De pronto me vi como un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. t e n í a razón, mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción.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 La quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fin o la hina, pagando las cuentas de gente sin alma. La... Yo escucho Classic. Los 40 Classic. Classic, te damos la mejor mezcla de números uno.、Oh. Baladas. Rock. La mejor mezcla. Solo hay. Los 40 clases. Solo tus números uno. Sí, está sonando el, el fantástico sintetizador, el Casiotone S. El d e Palm of the Gem de Technotronic. Pero si ahora mismo hemos convertido tu coche en una discoteca, imagínate lo que podemos hacer cuando vengas a las clásicas fiestas ochenteras. No quiero venderte más historias, ¿sabes? Lo que quiero venderte es que vayas tranquilo. Que no hay prisa por llegar. ¡No hay prisa! ¡Que se me enfría! No, no, ya hay microondas.、Se、inventaron hace un montón de tiempo, ¿sabes? Cuando llegues a casa. Ahora. tu lugar de destino de vacaciones puedes calentarte otra vez la comida. No pasa, res. ¡Es que no encuentro el sitio! Pues mañana. Tómatelo con calma y、eh? no toques la radio. Ya te pongo y a la música. Mira, si te he puesto a Tecnotronic y te pongo ahora los secretos, s q u e más quieres? Luego a ver, a ver, también, hombre. clásico. fight it、out. Never En Alemania durante el verano pasado, Adel e ha decidido tomarse otro descanso. Es maravillosa, es nuestra diva más descansada. esta Yo, q u e te mayor, quiero ser Adel. Es más, es incausable. Canta como Dios. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Pero ahora está con la Play. Compra bien con nuestros precios imbatibles, como el fresón Origen España a 1,25€ la bandeja de 500 gramos. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares hasta el 29 de marzo. Para hacer la compra bien a y que ir a Carrefour. Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona.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 w h a t life has dealt to me with every sadness I deny I feel a chance inside me that give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through Send me a guiding light that shines Across this darkened life my Bye. See 40 clase. s s i n pausa. En los 40 clases. Up、so distant and obscure remains the cure. Bueno, todos hemos mirado la previsión del tiempo para este fin de semana y hemos dicho, bueno, que sea lo que tenga que ser. Normal. Y estamos en cuanto a la salida, la operación salida. Hay atascos en la salida de Madrid, hay atascos en la entrada de Valencia, Málaga y Barcelona. Estamos como siempre, todos los años es lo mismo. ¿Para qué preguntáis? Si está de tráfico diciendo, sí, está con un boli. Sí, hay atasco. ¿Qué esperabais? Salida de Semana Santa. Los niños sin cole, ¿sabes? Ya tenemos vacaciones. Sí. ¿Y reservas? Si no reservas con tiempo, aquí no hay nada, ¿eh? Ni cochinillo, ni espetos, ni nada. Aquí no busques nada. Las 9, las 8 en c a n a r i a s Paralelas que se crearon con Genesis. Vale, después de la escisión. la voz de Paul Carrack, Mike Rudolph, al frente de esta fantástica banda que tiene unos discos maravillosos. Y este es uno de sus temazos. Bueno, como ves, todos son clásicos aquí. Todos son temas clásicos. Estos son los 40 c l á s i c s Yo soy Guillem c a b a l l é Estoy en directo en el estudio Joaquín Luque, en mitad de la Gran Vía, emitiendo para todo el planeta Tierra un montón de canciones que forman parte de nuestra vida, de la tuya y de la mía. Y se me deja este pincho más. Prepárate porque esto estaba en Rocky 3. Sentía las pernas en esos momentos, sí, porque era rocky. Solo gritaba a d r i á n ¡Adrián! t u s números uno. Con Guillem Caballé. En los 40 c l a s s i c q u Estar e preparando el cumpleaños. Mañana, o sea, dentro de unas horas es su cumple, cumple 40 años, Lady Gaga. Dirás, tú andas, í ya es clasí total. Tendrá que llamarla Javi y a Andrea para que le regalen la mochila. Eso estaría bien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va el viaje? Ay, no salgo de vacaciones, me quedo en casa. Bueno, ya sé. Bienvenido al Club de los Tiesos. Yo también me toca estar aquí toda la Semana Santa. Y lo peor, Lady Gaga no me ha invitado a su cumple. Classic te damos la mejor mezcla de números 1. Post. Balada. Rock. Baby, me la mejor mezcla. Solo aquí Los 40 Classic. Solo tus números uno Mira, ahora mismo en el p a l a u de Congresos de c a s t e l l ó se está celebrando un viaje visual con la música de Pink Floyd que se llama No t h e r d a n c e i n the Wall, que es una m ú s i c a inspirada en toda la música. Y es que esos discos, Dance o u of the Moon o Wish We You r e Here, son auténticas maravillas que deberías tener en casa. De hecho, yo las tengo, las acaricio todos los días un poco antes de dormir. Y es increíble cómo mejoran los discos con el tiempo. Este es uno de ellos. ウィンターン、ウィンターン、ウィンターターン、ウィンタン、ウィンタン、ウンターン、ウィンターン、ウィンターン、ウィンターン、ウィンターン、ィンターィンターン、ウィンターン、ウンターン、ウィンターン、ウ Este álbum, el Jagged Little Pill, el que contenía Leironic, es la que le dio a conocer a todo el mundo a esta genia. Porque lo es de altas capacidades, Alanis Morissette, lo deberías tener en casa. Además, si te gusta, ella viene en concierto, pero a Londres durante este verano del 2026. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En Morning Ball. Y claro, he vivido muchas cosas en ese coche, muchas experiencias, muchas vivencias. Parte de mi vida. El día que lo tenga que dejar va a ser un día. ¿Cuántos、disgusto. han pasado por el coche? ¿Cuántos han pasado de años, quieres decir? <risa> qué lista es,、eh, cuando quiere.、Eh. ¿A qué te refieres, Cuando quiere,、querido? no, nada, nada, nada. <risa> Morning Box. Todos los días desde las 6 de la mañana. Las 5 en Canarias. Javier Peredo te despierta en los 40 c l a s s i c y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver? p o r lo d e l c i e lo que ya no se lo creé. ¿Pero qué le habéis contado vosotros? Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada. Joder, O'Lady.、No、Joder. La nueva comedia de David Serrano. Laponia. Con Natalia Berbeque, Julián López, Ángela Cervantes y Bebion Engel. Uno de abril solo en cines. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. 全然違う。 Que si os pregunten, digáis que escucháis los 40 Classic. Hoy os pido que lleguéis tranquilos, sanos y s a l v o a vuestra operación salida de Semana Santa. Lovin' is a wild dog, she's got the look. Son los One Republic. Nunca es tarde para disculparse. ¿Os acordáis de cómo triunfó esta banda? Fue con MySpace. ¿Os acordáis de MySpace? Pero poca broma. Estos chicos los produjo Timbaland, fueron número uno en Estados Unidos y además vienen de visita a España el 20 de junio, creo que es en Vista Alegre en Madrid. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.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 Sube en Canadá. Son las 10 y 3 minutos, las 9 y 3 si estáis en Canarias. Estos son los 40 clásicos. ¿Qué tal estáis? Me alegro. Metidos en el coche, en el atasco, la Semana Santa, la salida y esas cosas. Pues bueno, en fin, de verdad que os deseo que lleguéis bien a casa. Tarde o más tarde, da igual, pensadlo. Decía, operación salida, Semana Santa, retenciones kilométricas en las salidas de Madrid, y en las entradas de Barcelona, Valencia y Málaga. Toma, ya te diré, cómo no. <risas> y a la vuelta va a ser prácticamente lo contrario. Así que tenedlo siempre en cuenta y la paciencia también. Pero lo más importante de todo es que lleguéis bien. Me da igual cuánto tardéis. Es más, cuanto más tardéis, más rato escucharéis la radio. Y a mí me da mucha rabia perder oyentes. Así que t o m á o s l o con calma. No hagáis el burro en carretera. ゴリエム・カバヤー。 私はそれを知ることは、私は é r e m e p o は、私は q れ e p る e d は、l l そ g a r a ser. La porque no s う b e s cómo た a r a r el ピンクのうんせでけ color es el viento、たんどんせでとぼ プロペラブル、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど よく見ると。 よろこあかぶかぶかぶかぶかぶかぶかぶかぶかぶかぶかぶかぶか pregunta de esta época del año es qué tiempo nos va a hacer en nuestras vacaciones en nuestro lugar de vacaciones durante el tiempo en el que estemos de vacaciones así que mi respuesta es no soy meteorólogo no lo voy a decir no lo sé ni me importa s o l o os deseo que os haga solecito cuando lo deseéis y donde estéis y que disfrutéis de una terracita de la playa o de la montaña Lo siento. Los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números uno. o ¿Oh? 240 Classic. Solo tus números uno. Feeling. Si lo bueno de, de, de tener ya nuestra edad, y d e s e r clásico, es que luego sales a disfrutar de los tardes o y vuelves a casa más o menos fresco. No es como antes que aparecías cuando volvía el sol. Más o menos. Ya no tenemos esa edad. Ah, por cierto, recordad que este fin de semana, el, do, el sábado, bueno, la madrugada del sábado al domingo, las d o s l a s t r e ¿vale? s A las e l a d o serán s las tres, Que se cambia el horario. A las dos, las tres. Los 40 Classic. a n a d a pidiendo perdón please forgive me viene de gira a final de año no os lo perdáis oye a ver que no os engañen las fake news vale las torrijas dice no engordan no engordan venga hombre q u i é n dice eso miguel bosé y luego hoy es viernes de dolores así que mucho voltar en y no lo t i e para todos 40 Classic. 悔しい fin de semana que disfrutéis de la semana santa si la tenéis larga la semana santa en fin que yo vuelvo el domingo a ¿eh? eso de las 7 de la tarde después de concha y después de haber pinchado en el copa cabana en talavera de la reina sed buenos disfrutad los 40 c l a s s i c la fórmula original con g u i l l é n caballé los 40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 11, las 10 en Canarias. Classic.、Yeah. Contigo, Alana Miles, una artista americana que debutaba en la música una primavera y un fin de semana como este del año 89. Y aquí estuvimos nosotros para contártelo en los entonces llamados principales: Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. ¿Qué tal? Continuamos después de Guillem c a b a l l é con más números uno. Van a seguir sonando sin pausa para ti. Ahora con esta versión del Classic Uptown Girl. Bienvenidos.